De tu programa son boleros. u n、no si、recorrido p o r la música afrocaribeña de todos、y、los tiempos.、Si、Hace tiempo que vengo s u r i e n d o por ti, cielito, lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Grandes compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y algo más. Dile a Catalina que te compro un guayo que la yuca se me está pasando. Son boleros, bajo la producción del profesor Jorge p a l a c i o No pudo fallar, no pudo fallar, con este pique te a c e r el sonoro. Escúchalo todos los sábados y domingo a partir de las 8 de la noche.、Si Buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos melómanos. Les habla Jorge Palacios, esperando que hayan tenido una excelente semana, una semana productiva. Y bueno, bienvenidos una vez más a su programa Son Boleros, transmitiendo directamente desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo. Por Ecuador estamos en las emisoras Mi Radio TV. Salsa en línea y Swing Radio TV. Conectados en vivo y en directo con Ciudad de Nueva York por Costa Azul Radio. Y en Europa, concretamente en España, por la emisora Solo para Rumberos. Así que hoy va a ser un programa bastante、eh, activo, con una música no solamente boleros, tenemos son cubanos, tenemos montuno. Así que vamos a disfrutarlo. Pueden comunicarse conmigo al 096-887-3833, mensajería de texto,、eh, mensaje de voz o llamada en vivo y en directo. Dicho esto, pues vamos a empezar y vamos a hablar un poquito sobre Melón y Pacheco. Aunque se conocieron en 1964 en Nueva York, No fue sino hasta 1977, en que pudieron grabar juntos Johnny Pacheco, el cofundador del sello Fania, y el cantante mexicano Luis Ángel Silva m e l o El contexto era más que propicio, por su lado Pacheco, quien se dividía entre sus grabaciones para Fania, con la participación vocal de Héctor Casanova, y los discos con Celia Cruz para el sello v a y a Y por su parte, Melón acababa de arribar a Los Ángeles luego de su partida del conjunto Lobo Melón, que lo llevó a la consagración en la década del 60. La grabación del álbum Llegó Melón de 1977 para el sello v a y a Record se hizo en el legendario estudio Tierra Zone, con la supervisión del también emblemático Irving Greenbaum. El disco tiene ese sonido característico de Pacheco. Sonora con vientos en primera línea, cadencia cubana predominante y la voz precisa, armoniosa y melódica de Melón. En su momento, el álbum tuvo mucha aceptación y éxito. Sobresale el tema Quiero llegar a Puerto Rico, en el que Melón le rinde homenaje a la isla del encanto Puerto Rico con un exquisito solo de trompeta a cargo de Luis Perico Ortiz. Vamos a disfrutar. de este excelente tema. Así que disfrútelo. n って言えない bendito あいよきれいろ cantar Puerto Rico Puerto Rico Cuánto ansio conocerte Si Dios me diera la suerte de llegar hasta San Juan Al pasar por Valle Amon Ponce,Mayagüez,Santurce ペアガリアコ r ラボンパラプレ PETORRICO SOÑAR EESCULSEANDO TAINO DEL SOMBRA l イロラン a イデンティンティンティン c ィンティンティンティンティンティンティン o ィンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティ o ティンティンティンテ l ンティンティンティンティン e ィンティンティンティンティンティンティンティンティンティ i ティンティンティンテ アイベント アイベ r トアイベントアイベントアイベントアイベントアイベ o トアイベントアイベントアイベントアイベントアイ a ントアイベントアイベン e アイベントアイベントアイベントアイベントアイベントアイベントアイベントアイベントアイベントアイベントアイベン アイレクットリーブリット A ti te canto con Pacheco y su tumbao. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios. Bueno, empezando el programa con movimiento, con buena música y buen guaguancó. Bueno, un saludo a mi amiga Aura Plaza. Sonrisa más allá del Caribe. colega también hace programa s de radio y representa a muchos artistas venezolanos en europa así que le envío m i l saludos está conectada escuchando el programa igualmente a rodolfo silva cantante venezolano que me manda un mensaje de salutación así que un abrazo hermano Tremendo cantante y aparte de eso, trombonista. Por acá tenemos también al máster José Iglesias, mi amigo José Iglesias, periodista, profesor de la Universidad Periodismo y el hombre de salsa en línea radio. Así que está conectado en sintonía. Igualmente al de Maro Delgado. Está escribiendo t á e s caracas venezuela tremendo sonero lo tenemos aquí conectado en sintonía disfrutando el programa bueno continuamos uno de los exponentes mexicanos de la música sonera es sin lugar a dudas luis ángel silva melón persona que defendió a capa y espada el son cubano Nacido en la capital de México un 2 de octubre en el popular barrio de Santa María la Ribera. Es en 1958 cuando conforma la agrupación Lobo y Melón. La característica de este grupo fue su estilo, mezcla de bebop y música cubana. Mezcla que ya había logrado Orlando Guerra, Cascarita, Bienvenido Granda con los Sonora Matancera y Benny Moré con el Conjunto Matamoros. A ese estilo se le conoció como Chua Chua. En 1975 decide irse a los Estados Unidos, en donde participa en algunas grabaciones de la Fania. Y después graba su primer LP como estelar titulado Llegó Melón, el cual dura más de medio año en primer lugar. En 1981 graba el segundo LP con Pacheco, que fue f l y i n g High. Melón demostró su capacidad como sonero al soñar con gente de la talla de Tito Puente, El Gran Combo, La Sonora p o n c e ñ a El Son 14, e l Orquesta Original de Manzanillo, Septeto Nacional, El Cuarteto Patria y Faustino Oramas, El g u a y a b e r o Del álbum Llegó Melón, de 1977, disfrutemos un tema muy clásico. Sonó muchísimo, me recuerdo sobre todo en Venezuela. Don Toribio, así que disfrútalo.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 Tiro a la luna, pero m o n ト a d o en t r a オトリ a オトリリリオトリリリオトリリリオトリリリオトリリリオトリリリオトリリオトリリオトリリオトリリオトリリオトリリ l オトリリオトリリオトリ l オトリリ やめろ Oh yeah yeah! メキシカのミサボ、レスペトウソデメディノマーケステンスウィニ どんどんどんどんど Que yo vaya a ルロタ、レコティナ、g コティナ、g ベラ、カッ g バン。 Solo para rumberos.es La radio que te pone a bailar y gozar Solo para rumberos. www.soloparrumberos.es a Bueno, continuando, continuando y ahora nos vamos a Cuba Vamos a disfrutar de un excelente intérprete cubano Orlando González Soto Conocido artísticamente como Orlando Contreras Nació en Palma Soriano El 22 de mayo de 1930. Falleció en Medellín el 9 de febrero de 1994. Orlando Contreras, quien sus fanáticos llamaron la voz romántica de Cuba. Este cantante cubano fue uno de los más conocidos intérpretes del bolero puro, de aquellos que llegaban a lo más profundo de los sentimientos, especialmente de lo s que gráficamente. Se les calificaba como cortavenas. Y aquellos despechos que contaban cómo se había perdido un amor, cómo lo traicionaba un amigo, cómo el amor de nuestra vida nos había abandonado, que narraban cómo una pasión personal, sentimental, especial y única era rota sin contemplaciones de ninguna especie. Con Javier Vázquez, Genial pianista y arreglista, y su salsa interpreta el son Lola, del compositor puertorriqueño Rafael Hernández Marín, el jibarito. Canta el cubano Orlando Contreras. Este álbum, Salsa y Montuno, fue producido y comercializado en el año 1977 bajo el sello TECA. Por lo tanto, Vamos a disfrutar de Lola. La s a z u l Salsa, tu radio. Póngale sabor. Vaya sabroso, sabroso. Le enviamos un saludo a William Ríos, allá en Francia.、Eh, a William Ríos lo tenemos integrando el staff de nuestras emisoras, haciendo el programa los domingos, Domingo Boleros. hora Colombia y hora de Ecuador, hora Nueva York, 11 de la mañana. 11 de la mañana pueden disfrutar de William Ríos y Domingo Boleros. Así que un gran saludo, él transmite el programa de, directamente desde Francia. Continuamos con Orlando Contreras, fue uno de los muy pocos artistas que se quedó en Cuba durante los primeros años de la revolución. En 1961 grabó más discos que lo ubicaron en los primeros lugares en la popularidad de los intérpretes del bolero y lo consolidaron como potencial estrella del canto. Esto hizo que trabajara en el establecimiento a l i b a r al lado de la figura de la categoría de Benny Moré, Fernando Álvarez y Orlando Vallejo. Igualmente cantó con el conjunto Musicuba y en septiembre de 1961. Y cinco, se embarcó hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades para ampliar su horizonte como artista, pues la situación económica así lo requería. Hacia los años 70, grabó un disco de antología con Daniel Santos y realizó giras por toda América y España, disfrutando de una gran popularidad por la aceptación tan positiva que tuvo su actividad artística. Finalmente se radicó en la capital de la montaña, Medellín, Colombia, donde en esos años él y Daniel Santos fueron proclamados como los jefes por los clientes de los diferentes bares, botiquines y cantinas del centro de la ciudad, quienes los convirtieron en ídolos y sus preferidos para desahogar sus despechos. Allí tuvo la oportunidad de grabar junto a la famada orquesta Fruco y Susteso, s con gran satisfacción. Para los fanáticos del bolero. En esta oportunidad vamos a disfrutar de un sabrosito popurrí de música bien cubana. Así que disfrútenlo, sabroso. もう一度。 ただいまだいまだいまだいまだ r まだいまだいまだいまだいまだいまだいだいいまだいまだいままだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまいまだいまだい エサまで。 Las 20 horas, 36 minutos. e n a pen y t a m Las mejores noticias del mundo de la salsa. En salsa en línea. Radio y televisión. t Tenemos todo lo que tú necesitas: el copión. Proveedor de suministros informáticos y papelería. Suministros para fotocopiadoras rico, tintas de impresoras y sublimación, papeles especiales, tarjetas de presentación, diagramación de textos y registros y SBN, animación de eventos, fotografía, filmaciones, diseño de página web, radio y televisión online. El copión de Gonzalo Benavides Burgos, proveedor de suministros informáticos y papelería. Visítanos en la Avenida Universitaria, frente a la Universidad Técnica de Babaoyo, Primera Puerta. Babaoyo, Provincia de los Ríos. Comunícate por WhatsApp 098-8919137. Ya sabes, el copión está a la altura de tu necesidad. Bueno, hoy empezamos. Hoy empezamos el programa. Bastante animoso, con música bien movida. Por acá tengo un mensaje que me envían mis amigos. En sintonía, desde Venezuela, Estado Miranda, San Antonio de los Altos. Un gran abrazo y felicitaciones por tan excelente programa. Aura Cabrera y Ray Reyes. Les cuento que Ray Reyes. Es un excelente cantante. Yo le digo que es el Tito Rodríguez de Venezuela. Con Ray Reyes nos conseguimos hace un par de años, me parece, acá en Quito. De hecho, yo propuse mi viaje a Quito para coincidir con la llegada de mi pana Ray Reyes. Tenemos buenos recuerdos, a pesar de que fue. Muy corto el encuentro, pero muy fructífero. Así que un gran abrazo, hermanito. Por ahí tengo los libros que me diste. Ya los leí. Los tengo guardaditos. Un gran abrazo, Aura, también. ¿sí? Y hablando de Aura, también tengo mi amiga Aura Plaza, que está conectada desde Caracas. Dice: q u e fino el popurrí. ¿Le gustó el popurrí? Excelente. De Orlando Contreras. Bueno, continuamos. Y ahora vamos a hablar de Johnny Colón, músico, trombonista, líder de su propia orquesta y fundador del Este de Harlem Music School, también conocido como un importante contribuyente al sonido del b u g a l ú de la década de 1960. Colón nació en la ciudad de Nueva York, de padres de ascendencia puertorriqueña. Él escribió la mayoría de las melodías de la orquesta. Canta, toca la percusión, piano y trombón. Y el primer éxito llegó en el mundo de la salsa con su álbum debut en 1967. Boogaloo Blues lanzado, ha lanzado ya cinco álbumes en el periodo de 1967 al 72. Y en el 68, pues fundó,、eh, como ya me refería, el este de Harlem Music School. Que todavía existe actualmente. Su más reciente álbum de jazz, Keeping It Real, presenta el repertorio de música pop estadounidense. En esta oportunidad vamos a escuchar un temazo del álbum Tierra va a temblar, del año 1975. El, ta el tema se llama Looking in Your Race. Okay, algo así como. mirándote a los ojos, más o menos. Así que vamos a disfrutar de este tema súper suave. Son boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios Bueno, ya descorchamos un vinito para saborearlo un poquito al ritmo de la canción. ¿Qué le parece? Al ritmo del tema, a la música que suene, dice. Según la música que suene, bailo. Bueno, seguimos con Johnny Colón. Entró por primera vez en los estudios de grabación. Mira, son. Manhattan tenía apenas 23 años, pero había fundado su orquesta a los 15 años. Imagínense en 1965, pocas semanas antes de enfrentarse a los micrófonos y al ingeniero de grabación, había tenido una audición con el legendario, el legendario George Goulder, el mismo que había perdido en el póker su cuota accionaria de la legendaria Tico Record y recién había fundado Cotique. Aún No tenía muy clara la orientación que le quería dar al sello d i s q u e r o y de hecho, cuando escuchó a Colón en esa primera cita, no mostró demasiado interés por la propuesta del pianista, pues estaba buscando algo más parecido al sonido de la orquesta Aragón. Johnny, por lo visto, tiene un carácter afable pero firme, se puso serio y le respondió: Mire, lo que está pasando ahora es esto, estamos tocando en el Colgate Garden los fines de semana. Si quiere, pase por allá. Y efectivamente, el hombre fue y alucinó cuando comprobó que el sitio estaba full. Fue cuando le ofrece el contrato de inmediato y lo lleva al estudio a grabar. El resultado fue uno de los discos más vendidos de la música latina y el primero de los muchos encontronazos que tuvo Johnny Colón con ese mundillo lamentable de las disqueras neoyorquinas. Famosas por esos capitostes con actitudes de mafioso. Goldner, aunque se le reconoce como uno de los verdaderos modernizadores de la industria discográfica en Estados Unidos, además de haber sido persona inteligente y sensible, porque escuchaba y respetaba el criterio de los músicos que contrataba, también hizo de las suyas, como no pagar regalías y ofrecer contratos. Leoninos a músicos inexpertos. Aunque su carácter más afable y su profundo amor por la música lo mantuvieron alejado de ese departamento de pillos con el que coqueteó siempre Jerry Masucci y fue decano el mafioso Morris Levy. El mismo que ofreció un chapuzón al cantante Bobby Cruz. Imagínense, son los entretelones del mundillo de esta música afrocaribeña. Pero ahora vamos a disfrutar de un tema más s a b r o s o Si tiene su pareja, baile. Que este son es para bailarlo. Un son montuno. Del mismo álbum Tierra va a temblar. Del año 1975. Y el nombre, obviamente, son montuno. Jorge Palacios. Jorge Palacios. Este programa está siendo transmitido por nuestra señal Mi Radio TV. Aquí estamos de regreso, esperando que estén disfrutando el programa. Y ahora nos vamos con una musiquita más suave. Nos vamos a Cuba. Nada más y nada menos con cantor, cuyo verdadero nombre era Wilfrido Israel Sardiñas. Alcanzó gran popularidad en el decenio de los 80 como vocalista de la banda cubana Los w a m b a n Que abandonó en 1983, cuando en plena gira musical renunció a volver a Cuba. Entre las discografías del artista destacan Un Señor Cantor, en homenaje a los b a m b a n y llegó la música cubana, trabajo que catapultó a la banda en su gira por Europa. Además, produjo seis discos para Regu Records y actuó junto a Tropicana a l e s t a r Orquesta, con el que compartió escenario Con legendarias figuras como Paquito de Rivera, Marco Antonio Muñiz y Generoso Jiménez. Obtuvo dos candidaturas a los premios Grammy. Su tributo a Benny Moré, El Bárbaro del Ritmo, se convirtió en un éxito musical que le llevaría a las puertas de los g r a m m y latinos. Cantor también plasmó sus canciones con su grupo Habana. En varios locales de Miami se presentó en escenarios como el Lincoln Center de Nueva York en 2003 y actuó en Puerto Rico, Nicaragua, Portugal y España. Del compositor cubano Luis Llanes, escucharemos un tema que ya fue interpretado por Benny Moré, pero en este caso será en la voz de Israel Cantor del álbum Tributo a Benny. El tema se llama O Vida. Así que disfrutemos ese tema. Bien sabrosito. よせ、どあっち いつも なるほど。 á l l Me de amor, no sé quién eres tú y no. ならではないかと言っていました。 「よっしゃ Solo para rumberos.es La radio que te pone a bailar y gozar Solo para rumberos www.soloparrumberos.es a Bueno, ahí estuvimos escuchando la versión original de Emborracha Mediamor Escrito por el autor arequipeño Mario c a b a n e r o Que luego grabaría Héctor Lavó Grabado en 1960 Fue interpretado por primera vez por el peruano César González en LP realizado por Sonoradio por Mario Cabanar y su orquesta Sensación Tropical. Esa fue la versión original que escuchó Héctor l a v o e y que incluyó en su disco debut como solista tras separarse de la orquesta de Willy Colón. Su autor comenta que dicho bolero trata del marinero que baja de un barco en la madrugada. Entra en una casa de placer y le pide a su compañía ocasional que lo emborrache de amor. Y entonces comienza la canción, como ya la escuchamos, no me preguntes qué me pasa, etc. Así que un gran abrazo a mi amiga Aura Reyes, que me solicitó ese tema, pues, y fue complacida. Continuamos con Israel Cantor, considerado una de las grandes voces de los músicos populares de Cuba. De las voces, murió en Miami a los 56 años como consecuencia de un cáncer. El artista que padecía problemas hepáticos y fue intervenido en el 2001 de cáncer de colon, falleció en su casa. Fue una de las voces más representativas de la música cubana de los últimos años. Con la muerte del sonero desaparece una personalidad única y una manera de cantar irrepetible. El color de la voz d e cantor era único. Nacido en Bacuranao, Cuba, el cantante llevó durante casi tres décadas la música de su tierra por Europa y Latinoamérica con orquestas como Sonorama, Los Yaco y Nelson. El compositor cubano Ángel Lores Jiménez. Escucharemos un tema que ya fue interpretado igualmente por Benny Moré, pero en esta vez vamos a escuchar en la voz de Israel Cantor, precisamente de su álbum Tributo a Benny Moré. Así que disfrutémoslo. Dime por fin. フェミアンビションテナテパーセンプレイアミラド。まぁ、プレ s ェリーペ d o どう Jorge Palacios. Jorge Palacios. Bueno, sabroso, sabroso ese bolerazo. Ahora vamos a movernos un poquito con el mismo Israel Cantor. Hablamos de Arsenio Rodríguez, músico y compositor cubano. Nació en g u i r a de Maurique, Matanza, Cuba. Fue un compositor, intérprete de tres cubanos. Un importante papel en el desarrollo del llamado Son Montuno. Su formación de conjunto con varias trompetas definió un sonido que, visto en perspectiva, sentó las bases para el desarrollo de lo que hoy se conoce como salsa. Fue un, polífico, un prolífico compositor. Escribió cerca de 200 canciones, la mayoría salpicadas de humor y doble sentido. Más famosas de sus composiciones es La vida es un sueño. Pero vamos a hablar del tema La yuca de Catalina. Entra en la metáfora culinaria y de la horticultura de 1948. Arsenio Rodríguez identifica nuevamente a la vianda, específicamente la yuca con el pene. La improvisación de Oscar Valdés. Con el grupo Iraker en e 1981 le aporta la letra más sexualidad a v o n Pero en este caso vamos a escuchar el tema en la voz de Israel Cantor. Entonces, póngase cómodo y prepárese para bailar con la yuca de Catalina. Que se compre un guayo que la yuca se me está secando. La se me Las 21 horas, 16 minutos. Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Swin Radio TV. Salse l i n i a Radio y TV. Y la mejor programación. s a La s e r La buena música la disfrutas por aquí por mi radio, radio, mi TV, radio, TV, radio TV. TV Mi radio mi TV, mi radio TV o TV. Bueno, y continuamos, continuamos esperando pues que hayan y estén disfrutando del programa. Vamos con el gran combo, ¿qué les parece? Grupo que nació como resultado de la ruptura de Rafael Cortijo y su combo. En 1962, agrupación pues, que obviamente formaba parte Rafael y Tierra. Para ese entonces, algunos miembros del ya desintegrado grupo se reunieron para la grabación de una placa discográfica junto con el cantante dominicano Joseito Mateo en uno de sus álbumes de su compañía d i s q u e r a Gema r e c o r d resultado en el lanzamiento de Menea Melos Mangos. El grupo fue llamado el Gran Combo por el empresario Guillermo Álvarez Gedi. Los miembros iniciales eran Rafael Littier, e d d i Pérez, Héctor Santo, Rogelio Quito Vélez, Víctor Pérez, Martín Quiñones, Miguel Cruz, Milton Correa y Roberto r u e n a Del compositor mexicano Alfredo Núñez de Borbón, escuchemos en la voz de Andy y Pellín con el gran como, el tema consentida. Así que disfrútenlo. En el alma, que al a あっ e あっち、nunca じゃあ、ノミコラス a ン。 「です<音楽> Son boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios. El grupo se encontró nuevamente para definir los fundamentos de la orquesta y escogieron a los cantantes Daniel Vázquez, Bellín Rodríguez y Chique García. El 21 de mayo de 1962, el gran combo se escuchó por primera vez en la radio puertorriqueña. Más tarde se convirtieron en los músicos de estudio. el programa de televisión la taberna india producido por cerveza india luego de su debut en vivo en el hotel la concha en san juan puerto rico chiqui garcía abandonó la orquesta sammy ayala quien había tocado con itier en la orquesta de cortijo recomendó el reclutamiento de junior m o n t a ñ e z que al poco tiempo cambió como andy m o n t a ñ e z La Universidad de la Salsa, el gran combo de Puerto Rico, bajo la batuta del pianista, regista y director musical Rafael Itier, continúa manteniendo su estilo inconfundible, fieles a su identidad musical con la que han contagiado a millones de seguidores en todo el mundo. Disfrutemos ahora del tema Montuno en la voz de Andy m o n t a ñ e z Este a oeste y hasta la Patagonia. ¡Suena! ¡Y qué bien suena! Bueno, ahora continuamos. Continuamos hacia México. Nos vamos a México sin antes, pues. Enviarle los saludos a toda esa audiencia que está conectada, agradeciendo la fiel audiencia del programa. Y obviamente, esperando que estén d i s f r u t á n d o l o Sonia López, cuyo nombre verdadero fue Asmindia Sonia López Valdés. Cantante mexicana, como ya lo dije, del género de música tropical y boleros, mejor conocida como la Chamaca de Oro. Su carrera inició siendo elegida para ser la vocalista de la Sonora Santanera en 1961. Ya que la agrupación buscaba a una mujer para ser parte del grupo, además de que el director artístico de la empresa Columbia la recomendó para hacer grabaciones con el ya famoso grupo. Sonia grabó con la Sonora Santanera el álbum azul, cuyo éxito provocó que la fama le llegara muy pronto, sobre todo porque el material fue un éxito absoluto, donde todos los temas estuvieron en las listas de popularidad, como el nido. Lo que más quisiera, Pena Negra por un puñado de oro y otros más. Al año siguiente emprendió con muy buena estrella su carrera como solista, colocando en altos índices de popularidad algunos boleros, enemigos, castigo, no me quieras tanto, etc. Además de cantar con la sonora Santa Nera, también realizó grabaciones con el trío Los Tres a s e s Escuchemos el tema Pena Negra. Del compositor mexicano Aguilar Homero, en la voz, obviamente, de Sonia López. Y la Santanera. What Yes. そう。 Veintiuna horas, treinta tres y minutos. Tenemos todo lo que tú necesitas: el copión, proveedor de suministros informáticos y papelería, suministros para fotocopiadoras, r i c o tintas de impresoras y sublimación, papeles especiales, tarjetas de presentación, diagramación de textos y registros y SBN.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 cero ocho ocho nueve nueve uno noventa Ya uno n t t r e i y sabes, i e e t y s a el copión está a la altura de tu necesidad. Al aire para todo el mundo. Salsa en línea. Salsa en línea. cien ciento por solo salsa. Programa. Educativos, musicales, de opinión, entrevistas, deportes y mucho más, solo por Mi Radio t r a v e t r a b e t r a b e Bueno, y continuamos, continuamos. Hacia fines del año 1961, las Sonoras a n t a n e r a son c o n t r a t a d o s para amenizar una fiesta escolar. Ahí, una joven estudiante de secundaria de nombre Sonia López solicitó a través de su madre cantar con la agrupación. Carlos Colorado, el director y dueño de La Sonora, quedó gratamente impresionado por la tesitura de su voz y accedió a incorporarla a la agrupación de manera casi inmediata. Provista de temas musicales de diversos compositores de música tropical, grabó al lado de La Sonora. el mítico álbum Azul, como ya lo mencioné, del cual casi todos los temas se convirtieron en éxito de manera contundente. Sonia López fue considerada como revelación femenina de la canción. Escucharemos a continuación el tema de México a La Habana. Disfrútalo. Escuchando son boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios. Bueno, continuamos y aquí estamos disfrutando esta noche. Por ahí tengo un mensajito de un amigo, amigo de la adolescencia, que gracias a esta pandemia, pues nos hemos conseguido con mucha gente, mucha gente, y, y eso hay que valorarlo. Dice: Esos boleros me recuerdan a mi padre cuando yo era niño. Dice, recuerdo a Sonia López de niño, me dice Germán Bravo.、Eh, saludos Germán y a Walter Gómez que están disfrutando del programa. Igualmente, pues, un gran abrazo a otro compañero más de la adolescencia que gracias a la pandemia pues, nos hemos encontrado. Luis Vázquez. Luis Vázquez, un abrazo hermano.、Está En sintonía, disfrutando el programa también. Así que agradezco a esos amigos de la adolescencia que con estos encuentros en tiempo real, a pesar de que todavía con algunos no nos hemos conseguido、eh, encuentro presencial, sino solamente virtual. Pero bueno, ahí estamos, echando para adelante, conversando. Intercambiando opiniones y eso es lo importante, mantener esa amistad de hace más de 40 años que todavía perdura y perdurará en el tiempo. Eso es lo más importante para el ser humano: los amigos, la familia, los hijos. Dicen que un hombre sin amigos no es hombre y es verdad, hombre en el sentido de la palabra humano. ok Continuamos con una melodía que originalmente fue grabada por los b e a t l e s pero vamos a hablar de José Alberto Justiniano Andújar. Nació en Santo Domingo. Hablamos de José Alberto el Canario. Se mudó a Puerto Rico con su familia cuando solamente tenía siete años e inspirado por la música latina procedió a pulir su canto en la Academia Militar de las Antillas. Se trasladó a Nueva York en los inicios de 1970 y cantó con varias orquestas. Fue cantante y líder de la típica 73 en octubre de 1977. José Alberto el Canario empezó a armar su propia banda en 1983 y se convirtió en una estrella latina principal después de la grabación de su álbum. De b u o t Noches Calientes en el año 1984. Escucharemos el tema que les dije, que fue grabado por los Beatles, pero en la voz del canario. Mi gran amor te di. Me dice Luis Vázquez, así es saber conservar una amistad. Eso es correcto, hermano. El respeto sobre todas las cosas. Y Germán me dice,、eh, me recuerdo a Monabel, creo que era un bolerista también, claro, claro, cómo no, de esa misma época. Así que vamos, mi gran amor te di. Disfruten de este temita bien sabrosito. Si tienen una copita de vino, mucho mejor. Un perfecto Saludo a mi estimado colega y amigo personal, el profesor Jorge Palacio Alviar, desde acá, desde Venezuela, Isla de Margarita, la perla del Caribe, para desearle el mayor éxito posible en ese maravilloso y estupendo programa que lleva por nombre Son y Boleros. Dedicado a los amantes de la buena música y en especial los boleros, temas inolvidables de nuestros recuerdos. Todos los sábados y domingos a deleitarse con estas estupendas canciones de todos los inmortales. Un caluroso saludo a este maravilloso país como es Ecuador. Habló para todos ustedes Salvador García Landaeta, el supersónico de la salsa desde la isla de Margarita, Venezuela. Aquí está el s o l o p a r a r u m b e r o s e s La radio que te p o n e a bailar y gozar. Solo para rumberos. w w w s o l o p a r a r u m b e r o s e s Bueno, ahí estaba un gran amigo que me mandó esa nota con fondo musical y todo. Un gran amigo, gran amigo. Estuvo en Chile, se regresó, ahora vuelve a Chile nuevamente. En 1973 aparece en Nueva York una orquesta surgida de la división de la orquesta de Ray Barreto. Hablamos de la típica 73. La típica se centró. En la interpretación del son cubano original, sin entrar en la moda imperante, aunque incluía el trombón salsero. La voz la ponía Adalberto al Santiago. Luego, como cantante, también entró Tito Allen. Para 1977, la típica 73 ya estaba considerada como lo mejor de lo mejor y producen un álbum fundamental: Los Dos Lados de la Típica 73. Ahora la típica, en este caso, abandona sus orígenes y se abrazaba a la modernidad. Tras Hallen, el panameño Camilo Azuquita y luego entra el dominicano José Alberto el Canario. En el 78, la típica realiza su sueño dorado: viajar a Cuba y grabar un disco, el álbum titulado Intercambio Cultural, típica 73, en Cuba. Se convirtió en un clásico de la música caribeña, pues contó con la participación de grandes músicos cubanos como Richard e g e s El Niño Rivera, Guillermo Barreto, Félix Chapotín, Tataquines y Juan Pablo Torres. A lo largo de su trayectoria, el canario ha trabajado con distintos artistas reconocidos, como Celia Cruz, Mario Rivera, Nicky m a r r e r o y Johnny Rodríguez. Además, ha obtenido galardones de oro y platino gracias al éxito de sus discos. Es un cantante altamente conocido y altamente apreciado en Estados Unidos y Europa, al igual que países como Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador, Puerto Rico y su natal República Dominicana. Aparte de ganar premios de gran prestigio como el Lati Grammy como mejor álbum tropical tradicional en el 2015. Y me recuerdo también del canario porque tuve la oportunidad de compartir con el canario Hace muchos años, en el Hilton, en el Margarita Hilton, me recuerdo. Él estaba de vacaciones、eh, con su esposa y el suegro, el suegro, un amigo también, José,、eh, ecuatoriano, por cierto. Y compartimos, compartimos unos buenos momentos en el Hilton Margarita, o Margarita Hilton. Pero bueno, vamos a escuchar entonces. El tema del canario, típicamente, un tema mucho más movido. Así que, a bailar, muchachos. 21 horas, 55 minutos.、Desde、Ecuador. d e e Programas de opinión, música, entretenimiento y espectáculo. Mi Radio TV. Radio TV. Son y Letras por un mundo más justo. Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Salsería. Y la mejor programación, Salsera. Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, transmitiendo para los cinco continentes, Swing Radio TV. Y la mejor programación, Salsera. Bueno, ya llegamos, llegamos al final del programa. Como dijo el cantante los cantantes, todo tiene su final, nada dura para siempre. Así que hemos llegado ya prácticamente al final del programa. Nos, nos despediremos con un tema exclusivo.、Eh, bueno, les agradecemos nuevamente a todos los que estuvieron conectados, toda la audiencia, los amigos, los conocidos, los curiosos. A todos un gran abrazo. Y recordándoles que mañana a la misma hora es la repetición del programa, pero el próximo sábado nos vemos con un nuevo programa a la misma hora, a las 20 horas, hora de Ecuador, hora de Colombia, hora de Nueva York. Los dejo entonces, estuvimos conectados en tiempo real, las emisoras de Ecuador por Salsa en Línea Radio, por Mi Radio TV. y s w i n g radio tv en ciudad de nueva york estuvimos en tiempo real por costa azul radio y en europa en españa estuvimos conectados con s o l o para rumberos así que un gran abrazo a todos reitero y los dejo con un gran cantante ecuatoriano fernando aguirre radicado muchísimos años en nueva york Tiene ya siete producciones hasta el momento, así que los dejo con una de sus producciones. Mírame de frente. Yo le echo broma porque le digo que Ismael Miranda le copia la forma de cantar de él. Entonces nos reímos, porque escuchar a Fernando es escuchar a Ismael Miranda, tiene un parecido muy cercano. A pesar de que es natural. Pero bueno, así son las coincidencias. Así que reitero un gran abrazo a todos. Pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Chao, nos vemos. La música afrocaribeña de todos los tiempos. Tiempo g r ti, a n d e s compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y a l g o m á s Son boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacio. No pudo fallar, no pudo fallar, con este pique de a c e el sol no puede fallar. Son boleros, escúchalo s todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. No no otro supieras que、no、hay en la vida en amor hay la